Eh, que con ellos no solo bueno, van porque, a poder investigar. Esta investigación certifica eso que hemos dicho en tantas otras ocasiones, de que las terapias genéticas se van a modificar en el futuro. Este es un buen ejemplo de ello.